más, cortado para mí Cortad, eh, para mí también, son dos cortados, dos vasitos de agua, eh, muchas gracias, cualquier cosa de, te volvemos a llamar, eh, bueno, estamos ¿estás bien? Cortado para querés, mí también, ¿no? ¿Pidió? Sí, sí, sí, sí, sí pedí sí, sí, cortados, ¿querés comer algo o no? No, por ahora no. ¿Por ahora no? Bueno, bárbaro, tenemos mucho para charlar, eh, ¿qué hora es ya? Las horas 20.05, 20.05, 20, pasada 05. qué sí. ¿En qué bar estamos? Ah, estamos en Radio Gran Rosario 889, Santa Fe, Argentina. O sea, en un imaginario bar, ¿eh? compartiendo ¿sí? un par de cortados con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpaselli. Lo que es eh, estila es decir buenas noches. Buenas noches, buenos días, donde quiera que estés, o buenas tardes. Esta es la edición especial número 60 de Boxeo Planeta. Eh, es una edición... Agridulce, Por un lado la alegría de, de estar juntos y por el otro lado eh, tener que compartir este cortado con el amigo con, con un nombre y apellido excluyente y nada más y nada menos que en el rubro maestro. Eh, se fue a los 89 años el oriundo de la provincia de Santa Fe, allá había nacido por el año... 22, Don Amilcar, ¿eh? Estaba en Canatostra, allá en Nueva York En el Salón de la Fama Y por supuesto que nos conmovió y mucho y Damián por su lado, yo por el mío Tratando de, de recabar información De asumir que nadie, que, que nada es para siempre Y concordando en que hay gente que deja Para los tiempos un mensaje que ojalá sepan aprovechar aquellos, en este caso, los que enseñan boxeo. Los que enseñan boxeo, la práctica, la actividad que es el boxeo. ¿Cómo andas, Damián? ¿Cómo te va, Luis? Eh, bueno, la alegría eh, enorme de poder eh, uh -huh. comenzar este programa número 60 y como bien decías en el comienzo de esta nueva audición de Boxeo Planeta... Eh, bueno, el boxeo se ha vestido de luto eh, Ha fallecido Don Amílcar Brusa Y realmente ha dejado, me parece, un espacio vacío es. eh, Que probablemente no se pueda volver a llenar eh, Realmente tuve la posibilidad de, de cruzar alguna vez eh, Algunas palabras con Don Amílcar Aquí en, en el sí. estadio cubierto de New Orleans, uh -huh. En un espectáculo que, bueno eh, Trajera el mismísimo Mario Arano Y como siempre decimos, eh, a Mario Arano la ciudad de Rosario le debe ese tipo de circunstancias... ...en la que uno se puede eh, cruzar con una personalidad semejante como la de Don Amílcar Brusa. Y en el caso mío lo sentí bastante porque, bueno, eh, Brusa ha dejado innumerables campeones del mundo... ...ha llevado la bandera argentina a la meca del boxeo mundial... Eh, estuvo trabajando muchos años en Estados Unidos uh -huh. y sin lugar a dudas uh -huh. le dio su mejor momento, quizás los mejores años de su vida, a un gran campeón del mundo como fue Carlos Monzón. Eh, Brusa es un maestro, un entrenador muy experimentado que hizo un gran trabajo enseñando el arte de boxear, declaró Hank Kaplan. Por otro lado, dijo Angelo Dandy. Sí, escuchó bien, Angelo Dandy. Nada más y nada menos. Brusa es uno de los grandes, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y siempre lo he respetado. Para mí fue uno de los mejores. Y por supuesto, para no ser menos, y porque no corresponde ser menos en esto, el notable exboxeador Oscar de la Hoya dijo, Brusa es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Para el deporte del boxeo fue un privilegio tener a un entrenador como él. Amílcar Brusa al fin es inmortal luego de más de medio siglo entrenando a decenas de boxeadores entre los que se encuentran 14 campeones del mundo este excelente maestro nacido en el año 1922 en Santa Fe, Argentina ya había merecido el premio de ser exaltado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canatosta, Nueva York dijo Brusa en su momento si yo transito con éxito por el mundo hoy se lo debo a mis 14 campeones del mundo y sobre todo a un líder que se llama... Carlos Monzón. Eh, si te parece. Si vos me lo permitís, eh, Luis. Tengo la reseña cuando vos quieras de todos los campeones del mundo. Ah, eso me gustaría saber ¿Eh? ¿no? Pero, Pero antes. Cuando vos lo dispongas. Eh, textual, te quiero dar la, eh, A forma de despedida. Eh, Luis Parpacelli tuvo la, la gentileza de escribir unas palabras exclusivo para boxeoplaneta.blogspot. Eh, y realmente quiero eh, transmitirlo para los que no tuvieron la posibilidad de entrar en nuestro blog eh, dejar las palabras de, de un hombre que, que ha estado vinculado eh, desde hace muchos, de mucho tiempo al boxeo y que decía lo siguiente Se fue para quedarse Se fue para quedarse Don Amílcar Brusa oriundo de Colonia Silva, Santa Fe, Argentina fue un gran maestro hacedor de grandes campeones de distintas latitudes mensaje claro, contundente un docente como pocos reconocido por los grandes maestros con un aporte de valía al punto de ser considerado para incorporarlo al salón de la fama del boxeo internacional en Canastota, Nueva York desde Angelo Dandy, Oscar de la Hoya y Han Kaplan no, no escatimaron elogios para el gran maestro su mejor alumno Carlos Monzón y 14 campeones del mundo más que hablan de su notable palmarés. Hasta siempre, maestro. Y no tengo dudas, se fue para quedarse en el arcón de los ejemplos. Gracias, Luis, por estas palabras. No, yo lo... Realmente... La verdad es que me emociona mucho tu reconocimiento a considerar que, que es un mensaje para Donald Mirka, que lo hice con el corazón. Y cuando rematé con el arcón de los ejemplos es porque no todo el mundo, cuando se va de este mundo valga la redundancia, queda como, como ejemplo ¿no? de cómo hay que comportarse en la vida y más teniendo la responsabilidad enorme de enseñar y, y él lo hizo y, y salió de boca de muchos por ejemplo cuando entrenó a Miguel Ángel Cuello de nuestro país, a Juan Domingo Córdoba a José Rodrigo Barrios a Carlos Valdomir, a Miguel Lora de Colombia, Miguel Lora de Colombia oh, a Sugar Ray, ¿Colombia dijo? sí señor, oh. a Sugar Baby Rojas también Sugar de Colombia Baby Rojas. a Rafael Pineda, también colombiano a Francisco Tejedor también de Colombia y para no ser menos de Colombia, de Luis Mendoza de Francisco Quiroz República Dominicana Antonio Esparragosa de Venezuela y nada más y nada menos que Carlos Hernández de El Salvador Bueno Luis, es innumerable eh, eh, lo, los boxeadores que han pasado por la mano de este gran maestro y mis palabras para despedirlo fueron en el blog todos los que queremos de verdad a este noble deporte nunca olvidaremos a un gran maestro un hombre de un carácter muy especial alguien que brilló en su país pero que también llevó la bandera de Argentina a la meca del boxeo mundial ni más ni menos el técnico de Carlos Monzón y de otros tantos por el mundo Hoy, a los 89 años, se fue a dar cátedra al cielo. Hasta siempre, maestro. Hasta siempre, don Amilcar Compartiendo el cortado me dice Damián con muy buen tino eh, Que es hora de dar vuelta a la página Y que por supuesto usted sabe Este programa va dedicado exclusivamente A la memoria, a la trayectoria Del gran maestro Amilcar Brusa eh, Comenzamos, por ejemplo eh, Yo no sé si vos viste, a New York y Gamboa ¿Sabe quién le manda Daniel salud? Daniel Ponce de León sí, ¿Sabe quién le manda salud? El Beto Martínez Me ah, ah, prometió Martín, sí, sí. Señor, me prometió una visita a nuestro programa en vivo. ¿eh? Será bien Así recibido. Que, si nos pe... está escuchando, que venga. Se... Y si no, para la próxima eh, tiene las puertas abiertas aquí en la 88.9... ...para bueno protagonizar una, una nueva jornada de Boxeo Planeta. Seguro. Eh, Betu forma parte de una camada de periodistas juveniles... Eh, ...con muchas condiciones. De aquellos que en realidad tratan de nutrirse de mucho conocimiento... ...de todas las actividades deportivas... ...como para consolidarse el día de mañana... Con autoridad como periodista deportivo Así que el abrazo grande para él eh, Es una persona respetuosa eh, Tiene además un, Una buena manera de expresarse Y eso habla muy bien de él Así que el abrazo para vos, Beto Y muchísimas gracias por ser un oyente de Boxeo Planeta Te decía que había presenciado Yorkis sí. Gamboa y Daniel Ponce de León este Realmente en una muy buena exposición de Gamboa Vamos a, a charlar un poquito más adelante Y que por supuesto Vimos Eh, no sé, ¿qué estuviste qué, qué viendo? ¿Viste eh, bueno, el vi Felipe Rivas? Sí, vi la de, la de Jessica Bob, en la que no no me, pelea, eh, ¿no? no me pareció que hubo combate. Eh, también vamos a estar sí. eh, charlando un poco de, de lo que está pasando Ajá. en el boxeo, ya diría mundial, Luis, porque me parece que eh, bueno los jueces que miran mal eh, una pelea existen en todos los países. Eh, los promotores que van solamente por el negocio, también. Sí. Los boxeadores que, confundidos, eh, piensan que... Sos benévolo. Sí, que con porque... una buena bolsa eh, sí. ya se salvaron. Y me parece que está, está, estamos fallando en algo. Y en, en eso quiero hacer hincapié, Luis, porque me parece que la formación del boxeador está mal encaminada. Y como hemos charlado en otros eh, programas, eh, y he tenido la posibilidad de también discernir con algunos... Eh, Algunos eh, partícipes de, de Boxeo Planeta Nos estamos quedando Sin maestros del boxeo Y esto es lo difícil de conseguir Maestros del boxeo Y no solo maestros del boxeo Luis, también maestros de la vida maestros de Porque vida. al pupilo Muy Cuando bien, uno amigo. lo toma de joven sí, sí, sí. También hay que enseñarle cosas de la vida Perdón, ¿azúcar o edulcorante? Eh, azúcar, azúcar, para mí no? eh, Me gustó esa, esa última parte Maestros de la vida Primero maestros de la vida ¿Eh? porque es una actividad de alto riesgo y a veces dicen, no aparecen las figuras ¿no será que algunos se justifican porque no tienen la suficiente capacidad como para volcar conocimientos eh, y llevarlos como corresponde sin apuros, sin apremios preparándolos física, psíquica y técnicamente para ir afrontando esta carrera tan difícil a mí me parece que es esto último y comparto también con vos esto, Damián No es un problema nacional, es un problema internacional. Lo que sí quiero aclarar, que no está mal de ninguna manera hacer negocios. Lo que sí está mal es hacer negociados o apresurar algunas bolsas para algunos boxeadores sin que ellos estén realmente en condiciones. Porque a veces por un pequeño puñado de dólares se arruinan las carreras. ¿Es así o no, Damián? Comparto y coincido con tu apreciación, Luis... Eh, estamos en un mal momento a nivel mundial eh, De cómo se está encaminando la actividad sí. eh, Hay que embarajar embaraj... eh, que que Dar de nuevo, sí, sí, sí. Dar de nuevo. Eh, El boxeo ha pasado por estos momentos Y me parece que hoy se está privilegiando mucho el negocio Luis, eh, Luciano sí, Ploner sí, sí. me decía el otro día eh, Con mucha mucha apreciación Me decía, vos sabés, eh, Carlos Monzón hizo 100 combates Y, y no sabemos cuántos eh, combates eh, Amateur hizo A propósito de, por supuesto, el fallecimiento de Don Amílcar Brusa charlábamos sobre eso sí. y me dice Don Amílcar lo tomó ya eh, a un boxeador eh, Amateur hecho Pero eh, hablábamos de 200 Mira. peleas Amateur, eh, Luis Hoy, hoy estamos eh, con un boxeador con 12, 13 peleas Y va a combatir un título del mundo La boxeadora qué? que peleó con Jessica Bob ¿Cuántas peleas tenía? 41 años. ¿Y 41 Era para disputar años. un título del mundo. ¿Puedo reforzar tu buen comentario, tu sí, buen bueno. análisis, tu buena este, apreciación? Esto dijo Amilcar Brusa. Monzón fue un tipo muy agradecido y un buen profesional. Antes de las peleas dejaba el cigarrillo la bebida y las mujeres. Él se rompía el pecho por Argentina. Era nacionalista como yo. Decía que la única forma que le quitaran el título sería muerto. Cuando lo conocí tenía siete peleas como amateur y había perdido dos. Conmigo hizo 80 peleas, más como amateur. Y como profesional, Carlos ganó 87 combates, 59 de ellas por la vía rápida, empató 9 veces y solo perdió 3. Ah, curiosamente, no esos 3 reveses lo sufrió cuando no estaba Don Amílcar en su esquina. En esa fecha, Amílcar tenía otros compromisos, pero después de perder su tercera pelea que fue por decisión en 10 ante Alberto Masi, un 9 de octubre del 64 en la provincia de Córdoba, nunca más se separaron. Monzón jamás volvió a morder el polvo de la derrota en las restantes 74 peleas de su carrera. Y se tomó revancha de todos aquellos que habían tenido la posibilidad de ganarle sin Don Amílcar en el rincón. Eh, por Muy eso buenos. quiero... Este, felicitarte porque justo da pie para esto que decía don Amiscarde, que entre otras cosas aprendan muchachos. Aquí en Argentina y afuera, si no tiramos, las tarjetas no marcan puntos. Si no tiramos, no marcan puntos. No solamente hay que fijarse en el recorrido, encontrar la medida o la corta, la media la larga, la que más me conviene. Hay que trabajar, hay que trabajar. Se puntúa con golpes netos. ¿Eh? No con mamporros, pero hay que tirar. Sí, señor. ¿Cuántas decía que había que tirar promedio por vuelta para tener chance? Y sí, bueno, en una cantidad, en un combate, tenés que tirar 1500 golpes. ¿En un combate? En un combate. En un combate. Descifre usted las vueltas y sacará las cuentas que hacía Don Amilcar siempre. ¿eh? Bueno, Luis, eh, ¿La dejamos las vías de comunicación. Eh, se pueden comunicar eh, al teléfono de la emisora al 0341 y vamos a hacer sí? la referencia. Eh, de la característica porque como se escucha el programa a través de internet ah, eh, y por ahí, bueno eh, alguien de, de afuera del país tiene que marcar 54 0341 424 2769 o nos envían un mensaje de texto al 156 82 62 y también bien. tenemos la, la posibilidad de entrar en el blog www.boxeoplaneta.blogspot.com O también, eh, bueno, entrando en la web eh, de la radio www.radiobranrosario.com.ar Rosario, Argentina Auspicia en este programa firmas como Thompson y Williams De Córdoba 1060 eh, A la que mucho agradecemos Eh, la gente de Olimpia Deportes, el abrazo grande para Gustavo, para Walter, para todo su personal, eh, tiene un equilibrio muy importante. Buenos productos y a muy buen precio, Olimpia Deportes. Los elementos de boxeo se encuentran en Mendoza 1028, Olimpia Deportes. Eh, y por supuesto, eh, FAS SRL en Recapados, ¿es un capo? Es el caso, mejor, eh, el mejor. Aquí en Rosario no es eh, Brollo Representaciones Vigía en Rosario. Vigía bueno, en Rosario que... es Brollo de representaciones. Vas a hablar con la familia Brollo y te claro. soluciona todo el problema sí, que tengas en tu vida. Y finidades... en artículos para el hogar, Montevideo el 800, ahí está su nino, ahí Don Jorge es un capo en la reparación de los artículos para el hogar. aprovechar reacondiciona tu, tu ventilador, por ejemplo, tu, tu split, tu aire acondicionado, este tu aparato que, que te va a hacer pasar un verano mucho más agradable. ¿En qué nos metemos, amigo? Y vamos a hacer un, un análisis corto de lo que fue el combate de Jessica, Latuti y Bob, eh, Luis. Mira, eh, <risas> la oriunda de, de Wilde noqueó sí. a la norteamericana eh, con un soberbio noca uno, pero ante sí. una americana prácticamente eh, no sabía el, el, el movimiento básico del boxeo, Luis. Creo una, que sí. una infantilidad sí, sí. para presentarse arriba del cuadrilátero histórica. Historia. Esto de la Tuti Bob... Vamos eh, a ser eh, justos. Cuidado que no, sí. no le vamos a cargar todas no, las pintas a la Tuti Bob. Ella se presta eh, para lo que... Se eh, presta para lo Ford, que le proponen. Le pide, eh. Claro. Sí. Rivero sí. le propone esto. Sí. Y bueno, eh, Bob... Vamos a ser justos. Sí. Si este combate se realiza en la ciudad de Rosario, le decimos a los organizadores... Eh, mirá qué pelea. Un fiasco. Si lo hace torneo de competencia, decimos... Eh, muchachos, déjense de embromar. Claro. Si lo genera Mario Arano que lo apreciamos y le tenemos que pegar porque nosotros te apoyamos pero cuando te tenemos que dar, te damos porque lo hacemos por el bien de boxeo fíjate que me parece mucho más distinguido decir que en Guaynabo, Puerto Rico en esa categoría mini mosca estuvo como presentador lo mejor, que fue Jimmy Lennon Que presentó en a Susan en, Warner sí, y Jessica y, y, y presentando en los dos idiomas, eh, grande, de grande. Manera grande Gimileno. Gimileno. Y sí, marcó no. 105 libras por un lado para, para Susan este, Warner, este por supuesto... ¿Vos tenés eh, tu preferencia con los presentadores? Eh, ¿Michael Buffer o, o Jimmy Lennon Jr.? Eh, si te tengo que dar a elegir, ¿qué elegís eh, no, Luis? Michael Buffer es... Bueno, yo Jimmy eh, Lennon Jr. Mirá, mirá, lo que, lo que pasa es que hablando, cómo nos diferenciamos estamos hablando de alto nivel. No, no, el primer creo, nivel. Bueno, no, no. Creo que saca la ventaja mínima, casi como un gancho al hígado perfecto sobre el final, en esa frasecita donde él te prepara y te levanta ah. la gente. Pero sí, Mileno no tiene nada que envidiar. Son dos estilos diferentes, pero... Pero de primera línea. Sí, sí, no, no, estamos hablando de... de dos línea. grandes, dos monstruos. Sí, que... Sin duda alguna. Cuando lo presentaban Son a Mike Tyson era... Es un lujo. Eh, Romina Arroyo, la chica salteña, va escalando posiciones. ¿Se apresuró un poquito? No, estuvo bien, me parece. Eh, a mí me parece que estuvo bien porque yo... No tenía reacción. Me parece eh... que tenía la vista desviada, la inglesa. Eh, Warner, que pesó 47 sí. kilos 600 de 41 sí. años. Eh... A bueno, mí me parece que si hacían Jessica nueve, Bob Nueve éxitos, once derrotas y un sí. empate. A, a mí me parece chica. que si la llamaban a la piba Bermúdez... Bueno, eh, Jessica alguno... lo llevaban eh, allá. escuché por ahí mm, de un colega y amigo, el amigo Kobe, de, de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. y él hacía un comentario en Facebook y decía que le parece que Jessica Bob Eh, no es la misma después de que peleó con Bermúdez. Bueno, yo quiero hablar con Césica, A mí me gusta. Vamos, vamos a tener la, sí. la posibilidad. Vamos a, quiero refrendar tus palabras. Hoy venís encendido, venís derechito. No sé si irá que yo quiero coincidir contigo más de una vez. No, no, no. Porque cuando Pero tenés... hay una cosa que es muy cierta, Damián. Nosotros tenemos que hablar con una persona que sabe boxear y lo hace muy bien que sin duda figura en la categoría no puede subir más, esa es la categoría pero en estos momentos necesita rivales de enfuste para confirmar esto que uno en un principio ve, que no es la de hace seis meses atrás me parece eh, que hay, hay, hay, un, hay, sí, sí, hay un, una merma pero me parece que es producto del poco nivel de adversidad que ha tenido Qué, eh, estuvimos contigo viendo el combate con la mexicana con la en mexicana. el Luna Park que debió esmerarse y mucho y no la pudo sacar ¿Eh? y me parece que no al, al no ser exigida eh, ella misma hace un retroceso eh, a nivel digamos eh, bueno técnico a nivel físico baja el nivel claro. en todos los órdenes de la vida quien no porque tiene... la exigencia es la que te claro, lleva exigencia... a estar en eh, eh, Omar Narváez está pidiendo combatir ya ¿por ver... qué porque se tuvo que preparar y exigir de la mejor manera para sí, poder señor, enfrentar sí. a un Nonito Donai en el primer en el primerísimo nivel, entonces que en base a esa preparación y, y, y bueno, en la pelea que hizo, no al no haber recibido sí. castigo. Perdón, te voy a estás... tomar el agua sí, porque el... vos el agua no la tomaste. No, la sorrita para usted. Bueno, eh, listo. Tome. Eh, entonces eh, claro, Narváez, quiero pelear ya. ¿Por qué? Ajá. Porque estaba preparado como ninguno para pelear con Nonito Donai, si no eh, se va al suelo. Entonces Esa exigencia es la que nosotros claro. pedimos de, de boxeo planeta para lo, los púgiles nacionales. Puede ser a lo mejor un ejemplo válido o no. Yo tuve la inmensa suerte de ser considerado dentro de los jueces amateur eh, por Francisco Fontano en su momento, se me tomó un examen y demás. Y me quedó el hábito, y vos lo comprobás que siempre vengo con, con mi anotador, que cuando veo boxeo de manera, este, digamos, a, a, a la vera del ring, hago. Tu mi sí, sí, mis sí. vueltas. Llevo vuelta por vuelta. Y en casa, cuando veo boxeo, también. también. Y, sí, y sí. lo compartimos contigo porque nos mensajeamos. Yo tengo 19, 18, para mí fue parejo. Eh, ¿Por qué? Porque quiero mantener constantemente mi observación sobre la sí, actividad. Sí, sí. Y es evaluarme un, yo mismo. un ejercicio muy bueno. Y ser honesto. Sí, sí, sí. Bueno, esto trasladado a la boxeadora o al boxeador, que no le ponen valores de equivalencia... ...es frenarse en el crecimiento... ...y esto le puede haber pasado a Jessica Bob... ...claro, porque Jessica Bob está aceptando... ...lo que le proponen sus manejadores... sí señor ...y, sí. y haciendo referencia a esto... ...decía Alexis Carrel... Eh, ...un biólogo y médico francés... ...el hombre es el único ser sensible... ...que se destruye a sí mismo... ...en estado de libertad... Sí. ...¿qué quiero decir con esto? Uh, ...que cada hombre... uno tiene la libertad... ...y la opción de saber lo que hace... Sí. ...si el Rivero le propone a Jessica Latutti Bob este tipo de adversidad, este tipo de peleas le, este tipo sí, de bolsas no le hace ningún favor ella tiene la libertad de decir no, esto no me conviene, esto no lo quiero claro. hacer así mi carrera no puede claro. continuar de esta manera pierdo prestigio Claro. Sí, entonces, sí. Eh, eh, bueno, el boxeador también tiene que saber eh, esa libertad que hacía eh, referencia a Alexis Carrel eh, lo que, dicen los que, viejos? que vivió lo que... entre los años 1873 sí. y 1944 a la, a la pucha ¿Eh? Eh, ¿sabés lo que me haces acordar? Eh, a veces es, hay hay algunos comentaristas futboleros que dicen algo que a mí me satisface mucho en un momento determinado hay jugadores que no están conformes con los planteos tácticos que les dan para realizar entonces dice, ¿dónde está la rebeldía? ¿dónde claro, está la rebeldía? eso es lo que se pide si vos no sos 8 y bueno no jugué o jugá de 10 y en el boxeo pasa igual Claro. Es bueno la rebeldía. Decir, muchachos, yo no subo en cuadrilátero si no me ponen alguien porque después la gente me reclama y hago papelones. No puedo crecer y no puedo pretender mejores bolsas. Exactamente. Y la gente lo que quiere hoy es equivalencia sobre un cuadrilátero. Bueno, muy bien Luis, eh, no da para más esta, no. esta, este combate de Jessica Bob, esperemos no. que vaya cambiando sí, sí, eh, sí. Lo vi, a, no sé si tuviste la posibilidad de ver el, el, el festival de Sonora en la que Hernán Tyson Márquez Logró una victoria contundente al ah, noquear en un pura. round a Luis Nica Concepción Y retuvo el cinturón mosca de la o Asociación Mundial de Boxeo en el sí. cum de Hermosillo Sonora Bien. un nocau soberbio. Lo vi bueno a Concepción trabajando eh, intentaba eh, en, ese, en ese en en los primeros eh, minutos sí, sí. del combate eh, también buscaba el nocaut pero Tyson Márquez eh, tiene una pegada eh, monumental eh, un soberbio nocaut eh, ante Concepción que le va a costar ahora bueno rehacerse ante este esta este duro combate eh, ahora quedó Hernán Tyson Márquez quedó con una marca de 32 triunfos, 26 nocaut y 2 derrotas y por su parte Luis Nica Concepción quedó con, una, con 23 victorias, 18 por la vía rápida y 3 derrotas Eh, realmente una pelea electrizante, como se dice sí, sí, en los Estados Unidos y, y bueno en la, en la que bueno, muchas veces este este, este estas estas peleas así que terminan rápido pero te dejan esa esa adrenalina ese eso muchas veces lo que el, el espectador, el espectador eh, yo también me incluyo eso. Luis porque sí, no, incluyo muchas veces en eh, eh, he criticado eh, boxeadores que van al sí. toma y traiga al cruce no, eh, ni... el, Pero bueno, es cualquiera... Hay peleas y peleas. Bueno, le preguntás a Aníbal, nuestro operador, ¿qué es lo que pretende? Si él va a ver boxeo o si va a ver un, un espectáculo cómico, ¿eh? él quiere adrenalina, claro. quiere nocao, quiere, nocau, quiere, quiere, vacía, quiere, quiere nocau, caídas, quiere nocaídas, quiere chistes picantes. Claro. ¿Es así o no? Eh... Sí, señor. Hablando de Aníbal, eh, de, nos dejamos que nos lleve a la primera pausa, volvemos querés, ¿Cómo no? y después si querés pedimos otro cortadito, ¿Me deja hacer algo fresco un fresco para más tarde, un chivito para nuestro blog, un chivito para el blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com, creación de Luis Parpasil y Damián Casino, eh, tenés todo el material a, a tu disposición, vas a tener a partir del día de mañana esta edición número 60. Eh, bueno, bajá a nuestro blog para que lo escuches si no tuviste la posibilidad de escucharlo en vivo eh, los miércoles de 20 a 21 horas por la 88.9 Radio Gran Rosario. ¡Nos vamos a la pausa, amigos! Boxeo Planeta.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 Gracias Aníbal, te reiteramos, edición especial número 60 de Boxeo Planeta dedicada a don Amílcar Brusa, el gran maestro recientemente desaparecido. Estamos para, para todo el mundo y por supuesto, como dice mi compañero, vos llama. Llama, marca, el, el, obviamente si estás en el extranjero, eh, 5403414242769. Eh, Y si estás dentro de lo que es el marco de la República Argentina, 0341-156-418-262, das tu nombre y apellido, tus últimos tres números de documento para llevarte la remera Gentileza de Olimpia Deportes. En internet, www.foxioplaneta.blogspot.com y por supuesto, www.radiogranrosario.com.ar Esto es... Boxeo Planeta, edición número 60, Damián Casino, auspiciado por Olimpia Deportes y Thompson Williams, te dice lo siguiente. Bueno Luis, eh, se va a presentar eh, Cristian Díaz, eh, el pupilo de Enrique Sánchez. Enrique Sánchez, sí, señor. abrazo para el vos amigazo. Enrique. Eh, se presenta el próximo 9 de diciembre en el Club Paraná de Puerto San Martín. Eh, Cristian Díaz eh, bueno, se enfrentará al campeón rosarino liviano Eduardo Monge en pelea pactada a ocho asaltos además va a haber eh, bueno, otras eh, peleas amateur esta información se la tenemos que agradecer al amigazo eh, Enrique Sánchez eh. Sí, y, y Enrique nos comprometió, tenemos que ir Luis tenemos eh... que ir pero a mí me gustaría que nos permita tener la palabra la semana anterior de Cristian Díaz aquí en Boxeo Planeta y, y mira, no no sé si se podríamos, pero Si Eduardo Monje anda por ahí Hacemos un duple con los dos Y, y sería muy bueno ¿Eh? y Sería bueno y en las previas acostumbrarnos a los duples oh. de, lo, de los profesionales, los que van de fondo ¿eh? Pero usted le quiere poner pimienta le, y, los, los quiere cruzar eh, ¿Por qué no? Si los muchachos suben mira el que se sube un cuadrilátero Porque tenemos dos líneas aquí en la, la claro. 88-9 Podemos cruzar Los, los podemos cruzar ya, y ellos se mismos Se a calentar el, Eso. el ambiente Claro, ellos mismos procio... ah, no, Pro, eh, promocionan claro, la pelea Pero cómo no, cómo no eh, Promocionan la pelea y cada uno dice lo suyo ¿Cómo no? Me Tienen la una total idea... libertad De ahora en adelante Si vos que estás del otro lado organizás boxeo Y nos das los nombres de los protagonistas de la de fondo el Programita Lo que sí te voy a pedir siempre Es lo mismo que le pido en otra emisora Donde hago otro tipo de periodismo Tirate un par de entraditas para sortear Entre el público ¿eh? Dos jueguitos de dos si querés Dos jueguitos de dos Y dale los teléfonos, los pujitos Y nosotros hacemos lo, lo, lo que podamos Este, esto se hace de corazón Y por el boxeo Hace 60 programas hoy ¿Mm? Luis, sí, perdón, eh, qué linda sí. la foto Que te sacaste aquí con Amilcar Bruce. Ah, viste. La vi, la vi sí. queda, queda para la historia la, Está, la, está es, fija en, el, el, en nuestro blog sí, está, sí, como, Y quedará para siempre sí, para los sí, Quedará como Y referencia. te voy a decir algo mira, Muchas veces me dicen, hey, vos sos un pavo Vos siempre tirás ideas Y después se llevan los premios los demás Pero te lo digo a vos Enrique Sánchez Aníbal Bosque, a Luciano Ploner eh, a todos los periodistas que nos escuchan, son testigos no quiero nada, de nada si alguna vez me invitan y me sientan ahí y me sirven, qué sé yo, un cafecito porque hace frío, o una cervecita me conformo a ver quién se anima a poner en juego el trofeo a Milcar Brusa a nivel nacional en la categoría que quieran usted siempre con esas ideas ¿te gustó? sí de primera, la verdad que... Pero, muchachos, hay que esmerarse. ¿eh? Creo que el trofeo tiene que ser de lujo y aportado por una empresa que ponga los pesitos que haya que poner. Y hay que vestirse como... Pero en cada en cada pantaloncito, en cada remera, cuando uno sube, eh, tiene que decir dedicado a don Amilcar Brusa. Tiene que ser sí, un pesito. Señor. Y que se dispute todos los años. Y si quieren... Un mes lo hacen por la categoría mini mosca, otro mes lo hacen en mosca, otro mes lo hacen en mediano, otro vez super mediano, pero siempre dona Mircar. Siempre Don Amilcar Brusa. ¿Quieren hacerlo en Santa Fe? Hagan en Santa Fe, un día lo hacen en Rosario. A ver a la muchachos de acá de Rosario, los desafío. Los desafío. Pero vengan acá, ¿eh? y la primicia la dan acá en Boxeo Planeta. Mierda, no vayan después a la capital, no vayan con cualquier otro. Porque nosotros tenemos asesores de primera, Néstor Yuri, Aníbal Bosque, Enrique Sánchez. Luciano es... Ploner también es nuestro asesor, sí, ¿por qué sí. no? ¿Eh? Júntense, muchachos, reúnanse, que don Amílcar le hizo mucho bien al boxeo. Y su nombre y apellido puede ayudar a levantarlo. Me parece que voy a tener que tomar algo fresquito ahora, ¿eh? Tómese la sodita que, le la, de, la sodita el café. que me quedó de cita, Resultados de, de, de... en Puerto Rico tuve la posibilidad también de ver el combate de Iván Calderón en la que enfrentó al ah, mexicano no, mira, mira, Felipe mira. Rivas. Sí, señor. Y, y un fallo también, eh, localista, este, localista, localista. Localista, papi. Eh, me parece que Calderón ya se le pasó el otoño, el invierno, sí. el verano. Los dos todas se las estaciones. Los dos se presentaron con 104 libras pero me parece que el que estuvo con manos más pesadas, con más puntería, fue la panterita Felipe Rivas. Oh, no. Sí, señor, el, el mexicano eh, estuvo a punto de derribarlo en los sí. últimos eh, minutos de, del último round, y me parece que eh, tendría que haber sido él el que se quedara con el cinturón OMB latino, eh, en la que, bueno, se le privó al mexicano de ganar ese combate eh, por un fallo localista En fallo dividido hubo Porque un que... hubo alguien que, que lo que vimos nosotros. Claro. 96-94 para Rivas. Sí, señor. ¿Eh? Me Yo parece la que la cara de Iván Calderón lo decía sí. todo. Ni él estaba convencido del fallo del jurado. Qué muy buena esa. Ni él estaba Ni convencido. Él estaba convencido. Eh, bueno, los eh, guarismos de, dieron ventaja para eh, Iván Calderón. 96-94, 97-93... Y en la que, como decía Luis Parpaselli, eh, coincidíamos nosotros, 96-94 eh, para el mexicano. Fallo dividido, Calderón se quedó con el cinturón OMB latino. Y también eh, en categoría Supergallo, el ex campeón mundial boricua, Wilfredo Vázquez Jr., despachó por nocaut técnico al mexicano Roberto Leiva y se apoderó de la corona intercontinental en la Organización Mundial de Boxeo viviendo, y con esto muchacho. cerramos lo que fue eh, la velada en la que había combatido Jessica Latuti Bob. Yo vi una velada organizada por la Top Rank en la categoría Pluma, AMB y Federación Internacional de Boxeo entre New York y Gamboa. De ¿Qué Guantanamo, canal lo vio usted ciclón, eso? ¿Qué canal lo vio? En yo el no canal vi. 45 de Golden. Ah, bueno. Usted... Enfrentó a Daniel Ponce de León. ¿Cuántos canales de boxeo tiene por pasear usted? Eh, bueno, yo también trato de eh, generar... Al final este... no, no puedo combatir con usted porque usted tiene más información que Ay, yo. Así me vuelvo loco también, ¿eh? Pero ¿y cómo dice para ver dos te... canales a la vez? Y porque me las ingenio, voy viendo más o menos... Pero yo tengo Mira, a C. Y, sí. y, y combate space usted me está hablando de otros canales sí, sí. O sea, la la top rank bueno ya sabe digo, con qué lo tecnología? voy a lo voy a combatir. usted con a ver, internet con internet sí con internet bueno, me voy a meter lo, lo, voy a mirar DirecTV voy a, a mirar aproveche que todavía eh. no tengo la maquerita que ah bueno, que usted siempre se, siempre se trae algo entre mangas eh, eh bueno está bien hubo claro. un caso, un cabezazo sobre el final fueron a las tarjetas pero hubo una buena exposición de Gamboa el hombre del de, ciclón de Guantánamo que reside en Miami y que tiene 21 victorias ninguna derrota y 16, 16 ganadas por la vía del sueño eh, enfrentó a Daniel Ponce de León ex Super Gallo MB ante que, que había peleado contra Juan Manó Este, y que había perdido en una primera vuelta y queríamos saber cómo estaba indudablemente Gamboa hizo una exposición muy equilibrada entre lo que es la técnica la potencia, este, la habilidad para caminar el ring y lo superó con amplitud estamos hablando de una categoría pluma donde en otros tiempos lucieran Zárate, Zamora, el Púas Olivares y demás, ¿no? pero muy buena pelea y muy buen triunfo de, de Gamboa Muy bien, seguimos con la información aquí en Boxeo Planeta, edición se número sesenta. Matías Bidondo se va a presentar eh en o no? No, el radicado aquí en la ciudad de Rosario, sí. ah, bueno. eh, oriundo de Neuquén, nacido en Neuquén, uh -huh. en la que tiene a Iván Pro tiene en el Rincón el peso pesado se va a estar presentando el 11 de noviembre, había una, una fecha pactada antes, pero se postergó una semana. Una Esto va a ser en una, bueno, en un evento producido por Arano Box, eh, se va a estar efectuando en el en San Fernando del Valle de Catamarca y bueno, va a estar combatiendo el oriundo de aquí de la, bueno, el radicado aquí en la ciudad de Rosario, Matías Bidondo, peso pesado, va a estar combatiendo A otro invicto también, pero brasileño, Ireneu Beato Costa Jr., eh, poseedor de un bueno un registro bastante interesante, 9-0-8 nocau. Dentro de esos rivales... Arano trata de, de organizar eh, eh, combates con equivalencia, ha arriesgado más de una vez a sus boxeadores para, bueno, para equilibrar esto y para que la gente... para que tenga una marca registrada. Sí, eh, Vamos a tratar de decir las cosas como son, Luis. Cuando tenemos que criticar a cualquiera de los promotores o, sí, sí, o a quien sea, ¿no es cierto? Uno lo hace siempre desde la buena leche, como se dice claro. en el ambiente, ¿no es cierto? Con el mismo peso que tiramos el piropo, claro. con el mismo peso, le decimos, maestro, esto así no. ¿Eh? Así que, bueno, eh, va a estar televisado mmm, por la señal DirecTV Sport, canal 610. Eh, esto va a ser eh, en vivo y va a estar eh, también combatiendo en la misma velada eh, en la categoría Super Gallo eh, el actual campeón argentino y sudamericano, eh, el salteño Sergio Rocky Medina, en una pelea a seis asaltos. Va a haber también, bueno va a haber, como nos tiene acostumbrado sí, Arano, sí. Eh, boxeadores de primer nivel, de eh, Carlos Chumbita, Adrián Bazán, Abraham Bulacio. ¿Esto eh, es él? Esto va a ser el 11 de noviembre desde San Fernando del Valle de Catamarca, eh, transmitido por DirecTV con comentarios de Marcelito González. Marcelito González, nuestro amigo González. Vamos a esto no tenemos la posibilidad de los que no tenemos Directv. No, yo no sí, tengo Directv. Hay una, bueno, hay una posibilidad en internet eh, de Bien. poder ver eh, a través de bueno, bueno de la web por ahí en combate una sala que comunicamos que vamos a, con Mario para Vamos que, a tratar de sacarlo ¿sabes? a, a Matías diga? Bidondo, a Matías Bidondo, por intermedio de Mario, sí. ahora lo tiene él. No, no, pero vamos a tratar de, de conseguirlo por por intermedio de Iván Proti, que es su su técnico. Eh... ¿Viene Maderna con Balmaceda? Sí, pero antes le dejo un chimentito. A Sebastián ver. Luján ya está en Estados Unidos. Eh, y o se está preparando o... y está guanteando. Sí. ¿Y usted sabe quién eh, dio un parecer eh, exacto de la preparación de Luján? Y dijo eh, que es su mejor sparring. A ver, despacito. Eh, Antonio Tony Margarito. Está guanteando con Antonio Tony Margarito. Y dice, Luján... ...es el boxeador que hoy por hoy... ...me está exigiendo al máximo... No, ¿Eh? ...en esta... ...en esta pelea que se le presenta a Antonio, Tony Margarito... ...frente a nada más y nada menos... ...que el boricua Coto ...Miguel eh, Miguel Coto Miguel ...y sabe quién lo está, está exigiendo... De, al, el, ...al máximo, Sebastián Luján... ...en la que, bueno, Sebastián Luján... ...va a estar combatiendo en la pelea de semifondo... ...frente a Mike Jones... ...invicto... ¿eh? ...hombre de Filadelfia, Eso, Estados sí. Unidos en una pelea eliminatoria Federación Internacional de Boxeo en categoría Welter y yo le pongo la ficha a Sebastián Luján a base de experiencia Manu, Luján, Luján Margarito? Cuidado que Luján una Margarito. vez me dijo ah, sí. me dijo Sebastián Luján mira para aguantar con Margarito si no estás al 100% sí, no, no te, te arruina dice ahí ¿Eh? llanamente, lo, lo digo sí, así sí, porque sí. son palabras textuales de, de, de Sebastián Luján, me dice, si no estás en el primer nivel, te arruina claro. Eso me lo, lo me lo comentó Sebastián Luján cuando estuvo preparándose en Estados Unidos eh, Ayudando a Tony Margarito en el primer combate con, con Cotto ¿eh? En la que, bueno, le diera una, una soberana paliza a Margarito a Cotto sí, Y a en la que después Sebastián Luján le sale pegadito a ese combate la, la pelea con el mexicano Castillo, Castillo En la que él ganara por un campo sí, sí, sí. ¿eh? Fue a los puntos, pero... ¿Se acuerda usted que decían que no parecía eh, un boxeador argentino, que había sí, tirado señor. 1200 sí, golpes? Sí, bueno, en, en esa pelea fue que también Luján lo ayudó Antonio tony Margarito y por supuesto que quedó una Una relación de primer nivel con, con el rosarino de cuando fuera a pelear nada más y nada menos porque sí. por el título la, eh, del mundo en categoría welter, uh -huh. eh, versión en ese momento, Organización Mundial de Boxeo. Ahora que decís eso, bueno, siempre confirmamos lo que decimos acá, ¿no? Para nosotros hay dos campeonatos que a los que debe procurar llegar un boxeador. Aquel que tiene que ver con el título del mundo en sí y aquel que tiene que ver con el boxeador considerado como para ser programado en la meca del boxeo. Creo que usted ha escuchado en este micrófono... ...desde los primeros programas que siempre dije... ...que Sebastián Andrés Luján era un privilegiado. Entre los mejores está Sebastián Luján siempre programado. Usted le podrá encontrar todos los defectos que quiera. Usted podrá decir que podría haber llegado a más. Y yo puedo llegar a coincidir con usted. Pero que nadie, nadie le puede quitar... ...lo que es el, el mejor boxeador en los últimos 20, 30 años esta parte... En la ciudad de Rosario Sin duda alguna Y que además Es un hombre con el que se cuenta para los grandes espectáculos Bueno, lo termina de confirmar El trabajo que están haciendo con Antonio Margarito Porque hasta combatió el... e hizo peleón Con Antonio Margarito, su consagración Lo vamos a tratar de, de tener a Sebastián sí. Luján ¿Pablito Barbosa de... viajó con él? Eh, esa información no la tengo, Luis Pero vamos a tratar de conseguirla Igualmente bueno. voy a tratar de, de sí. contactarlo a Sebastián Luján Para que salga antes de, de la pelea Frente a Mike Jones Y posteriormente también, si vaya bien o vaya mal el combate, sí, sí, sí. vamos a tratar de tener eh, la apreciación de Sebastián Airo en Luján. Si sí, yo con Aníbal me saco un quinisá y un brinco más o menos prudente, hago rápido el pasaporte y el... Eh, se lo dan en unas semanas el pasaporte eh, eh, sí. yo una... ahora creo que sí, piden una algo. visa otra vez alguna no tengo problemas ah, sí, bueno las... bueno, porque bueno porque antecedente, usted tiene ustedes tienen todos Aníbal viene conmigo bueno, sí. Aníbal se... Aníbal sí. le gusta los grandes eh, espectáculos parece que Aníbal es más futbolero que otra cosa no no ¿eh? pero le gusta esto él, él sí es, eso, es, es, está, él. está capacitado para para ver cualquier deporte porque Aníbal. él le gusta sí, incursionar señor. Eh, www.boxeoplaneta.blogspot.com es la opción que vas a tener a partir de mañana de escuchar grabado esta edición número 60 eh, en homenaje a Don Amilcar Brusa. Se viene Maderna sí. Balmaceda. Sí, Título no, no. Argentino Supermediano, sábado 5 de noviembre 22 horas teis sí. Sport, muchachos. Bueno. ¿Eh? Eh, Estadio Polideportivo del Club Banco Provincia sí. El otro día Esto vino... es en City Bell, Buenos Aires Usted que estuvo viviendo en Buenos Aires eh, Sí, City en la zona Bell. de La Plata Sí Sí, señor, título argentino sí. supermediano 10 asaltos, ese quién El Olímpico Maderna eh, Va a estar sí. eh, combatiendo Bueno, Apellido... a, ante Darío sí. Germán Balmaceda a Apellido ilustre, Maderna Osmar Maderna, fue un gran músico eh, De oh. música ciudadana, tanquero, Lluvia de estrellas Si está escuchando Juria, ¿eh? se le pone lo, ¿eh? la piel de gallina porque tan quiero como yo. Este, Maderna y Balmaceda. Sí, Bien. señor. Esto es ah, pero, título perdoname. argentino super mediano. Perdóname. Eh... Porque como vos hiciste la gestión, yo te transmito la felicitación. La nota con la chica Carsetti gustó muchísimo. Ah, qué bueno. Dicen que, que, que, que humildad, que sencillez para prestarse a, a dialogar sobre boxeo y bueno, este, esto tiene mucho que ver con tus gestiones y con por supuesto con una muchacha que que fue boxeadora, que entiende del tema que al menos tiene su muy buena apreciación valiosa, no es ningún mamarracho como suele haber en algunos lugares me mandó felicitaciones opiniones. por bueno por la nota también Mariano Carrera, el ex campeón del mundo de categoría ah, mediana sí, sí, sí. siempre fiel anda? oyente también de Boxeo Planeta a través de, de la web y bueno, un sí. abrazo grande y, y está siempre a disposición nuestra también eh, Diego Romero no, nos a, no, nos manda un gran abrazo Eh, muy agradecido la gente agradecido. de los campeones en el ring sí. eh, Mingo Rafaeli, Rafaeli. Sí, José Cito Bocas ya vamos a tener eh, es tanta la gente que que bueno sí. vamos eh, incorporando boxeo planeta en realidad esto es una tratamos de que sea una familia la familia del, boxeo, del boxeo y como yo sí, se lo decía a Diego Romero eh, en, vía mail le decía él me decía bueno gracias por por unas apreciaciones y unos saludos que yo le había dado y unas felicitaciones por una nota con, con gente extranjera Diego Romero maneja muy bien el idioma inglés y, y bueno siempre está eh, bueno haciendo notas con, con gente del sí, extranjero. Y me, les digo, Diego, ustedes se lo merecen, son la gente buena del boxeo. Así de, de cortitas se, se lo hice. Son la gente buena del boxeo. Y esto sí, es, hay que bueno hay que sí, decirlo señor. también. este Quería eh, también eh, comentarte que en sí. cualquier momento nos tenemos que comunicar, como lo hicimos en su, en su oportunidad, con... Eh, el artillero Velasco ah, sí. ¿eh? Eh, tenemos que si podés comunicarte con Facebook para sí. que eh, nos avises si va a ser la presentación de su libro a Marcelo El Gordo Domínguez Eh, acordate que también hubo mucha gente que le gustó la... no, claro. Sí, sí, nos va a pasar información, bueno. Marcelo Domínguez, de la posibilidad de bueno de adquirir el libro del Hoy se puede adquirir en Casa Corti, eh, en al lado, Casa Corti. al lado de la Federación a, Argentina de, Federación Argentina, de Argentina ahí, Argentina ahí, está, ahí ya está el, el libro. Está eh, bueno, Luis, eh, cerramos lo que va a ser Citibel. Eh, va a estar combatiendo también eh, en categoría pesado de ocho asaltos. Gonzalo Omar, el patón Basile. Sí. Va a estar enfrentando a, a Ezequiel, el chiquito Sarte. El que, combatió, sí, sí, de... el que combatió con Matías Bidondo aquí en la ciudad de Rosario, sí, en la que compartí esa velada junto a, al gran amigo Aníbal Bosques, ah, Aníbal y le Bosque. manda saludos, el otro día me llamó a casa, estuvimos Nada charlando, sí, estuvimos charlando, un, un abrazo a largo, bueno, me sí, sí. informó de cómo cómo se estaban dando algunas situaciones. Chet, no, que, no tenemos tiempo, no aquí, tenemos, pero a vamos tiempo a ir tratando de tocar también un poco el tema, ya lo tocábamos el tema de, de cómo viene... Bueno, ¿te acordás que habíamos contado aquí en Boxeo Planeta la intervención de la Federación Argentina de Boxeo sobre... Eh, bueno, nombraron a dos personas, dos delegados aquí, en, delegado? aquí en la Necesita provincia de Santa Fe y vamos a estar un poquito charlando está bien, está bien. de ese tema. Comerciendo Carrasco, Juan Manuel Bonani, no se supo nunca más nada. No, nunca más de Edgardo nada. Sabino tampoco. Edgardo Sabino, me comentó Aníbal que está dirigiendo... Tiene mucho trabajo a nivel nacional Él, sí, sí, él sí. depende directamente De la Federación Argentina de Boxeo bien, Así bien. que... Saluda Narváez, un oyente sí, ¿eh? señor. El ex... Extraordinario, ya que está con los saludos, déjeme mandarle saludos sí. a, los, a mis amigos del gimnasio sí. Luciano Plonen, sí. Alen y Pellegrini, sí, uno los a Pablo por... el Chico y Pablo el Grande, yo le digo porque hay sí. un chico, dos Pablo, que, que ayudan a Luciano. Ah, vino José gente, Luis a comprar un ambo ahí a todos los José María, William, José María, ¿no? José Luis. Pero qué precio es que le hizo usted. Uy, sí, no, bueno, se hizo buen precio en realidad. Y a toda la muchachada que va Hay que acercarse, Thompson y Hay que acercarse. Tiene la gentileza para el gimnasio que le parezca más apropiado de la remería. De Olimpia Deportes. Bueno. Después, en cualquier momento reanudamos con Thompson y William pero ahora seguimos con Olimpia Deportes. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, Luis. Este, eh... Elíjale a usted el gimnasio y le da la tarjetita. ¿tac? Como siempre, como nosotros. ¿Eh? Hay que mandarle el mensajito a Gustavo. Mira, ganó fulanito de tal nombre y apellido. Ahí. ¿Le mandamos el mensaje o le damos la, sí, la tarjeta sí. de boxeo planeta? Sí. ¿eh? Con, con la che, no que so, Nos sorprenderán con un festival este todos los años denominado Mil Carbusa. En su época, ojalá vos de... habías nacido. Pero se disputaba el cinturón Eduardo Lauce y se transmitía los miércoles por Canal 7. El, bueno, cinturón, ¿eh? el cinturón, el cinturón, gran jugué. maestro a Milcar Brusa sería espectacular. ¿Qué te parece? Y me parece que sería... Acá la aposta tendría que tomar la Santa Fe, pero habrá eh, habrá que ver si el gobernador, don sí, Hermes Wiener, le gusta el boxeo, digo yo. Bueno Luis, eh, entonces como decíamos, el patón Basile enfrenta a Emilio Ezequiel, el chiquito Zárate. Eh, también va a haber una pelea en categoría super ligero, cuatro saltos Elías Leandro Leo Vallejos eh, combatirá eh, con el boxeador... A ver, este esto va a ser con el boxeador Ramón... Ramón, Ramón. Ram, no, José el Majestuoso Iturría. Ahora José pongo. el Majestuoso Iturría. El Majestuoso lo apodos, dice Aníbal a, también, el Majestuoso Qué apodo, bueno. El majestuoso. Va a haber combates de primer nivel, categoría super ligero, cuatro saltos. Juan Facundo, el japonés Áspera, eh, combatirá con Javier Luis, el Rasta Silvestri. ¿De boxeo eh, femenino no organiza Mario Margosian. Marco Margosian, eh, sí. Acuérdense, muchachos, Televisa Taze Sport este próximo sábado a partir de las 23 horas Pero después sí, de comer sí. si te gusta un, un, algo sí, una cervecita preparo todo ¿Usted eh? se, se prepara todo un... es más un... le agrego siempre el celu porque siempre amerita la posibilidad de decirle a... me manda ¿no? te cuento oyente donde quiera que estés y, y muchas gracias por escucharnos Damián me dice me parece que está perdido no encuentra la medida este tiene la mano izquierda muy baja Eh, cómo ves hasta ahora la pelea, me parece que es difícil, eh, abajo me anota, cuesta arriba, entonces yo le respondo y es un combate y después yo le tiro por ahí una tarjeta, minutos, minutos, segundos antes de que lo marque el. Pero nos divertimos mucho, ¿ah? ¿eh? déjame, Luis, eh, que mando saludos para <ríe> la gente de Santa Cruz. Eh, Río Negro, Mendoza, que están entrando en el blog. Eh, gente, gente, gente de Junín, de... no te olvides, gente ah, de Junín. ¿eh? Gente de Junín, la gente, bueno, de España, eh, Murcia, Girona, Cádiz, eh, también de, bueno, de México. Es, es habitual que estén continuamente en boxeo planeta. Eh, veo gente de Durango, el Estado de México, eh, Hidalgo, sí. Aguascalientes, Baja California. Campeche México lindo y querido ¿qué? agradecerles sí. a, a todos eh, eh, la posibilidad de que Boxeo Planeta eh, siga creciendo eh, le decía Mariano Carrera Mariano estamos eh, llegando a los 60 programas eh, se hace difícil muchas veces eh, sostener un, un programa de boxeo sí porque no es habitual que, que, que bueno que, que nos estén apoyando. Hoy por hoy tenemos la, la suerte de que económicamente todavía nuestros eh, eh, auspiciantes nos, nos siguen dando nos una siguen mano, dando. Sí, eh, sí. siguen apostando a Boxeo Planeta, porque se hace eh, de una manera diferente. Luis Parpacelli le pone algo especial. Eh, Usted también, y, y, y mucho. Y me parece que se nota, mucho, Luis, eh, se ha generado un ambiente de amistad ...con el oyente... Sí, ...y es algo que te lo tengo que decir... ...porque me lo hacen sentir... Eh, ...Boxeo Planeta, sí, sí. edición número 60... ...y nunca nos vamos a olvidar... ...de la dirección de esta emisora... ...que nos ha permitido... ...hace 60 programas de estar en el aire... ...para todo el mundo... ...que lo pases bien... ...esto fue la edición número 60... ...¿quiénes de Boxeo vienen ahora? Planeta. Ah, ahora vienen los clásicos inmortales... Ah. Ahora vienen los Clásicos Inmortales. Ahora viene Bach, pegadito viene a los 88, Mozart, 9. viene Beethoven, viene la novena, la primera, la octava, la décima, viene todo lo mejor en los Clásicos Inmortales. Eh, gracias, Aníbal. Será hasta el próximo miércoles, querido. Muy, pero muy amable. Buenas noches para todos. Gracias por todo.